Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Como siempre, en el largo camino que nos lleva a cada uno de nosotros, ¿sí? esta formación de un programa que no empieza acá, sino que empieza en diferentes espacios educativos, en escuelas, en lugares donde se ponen a trabajar, buscan información, a veces disfrutamos de música, o salimos a preguntar y hacer entrevistas. En este caso en particular, aquí en Hora Libre tenemos invitados muy especiales, porque como todas las semanas, hay gente que se puso a trabajar, que estuvo pensando en este programa, que empezó a proyectar que era posible comunicarse con cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los que formamos la Red Farco? Fue un argentino de redes comunitarios. A ellos queremos mandarle un fuerte abrazo. A la gente de FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, ciudad Provincia de Buenos Aires, Radio Ciudad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio de La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, FM Educativa 92.3, Provincia de Río Gallegos, así en Santa Cruz, sí, FM La Chicharro 88.7, Goya, Corrientes, FM Raco, Raco Tucumán, sí, FM El Sorsal, Zapala, Nauquén, y Radio cultura de Santa Fe, que es radioculturasantafe.com.pres.com. Todas ellas forman parte de la red Farco que nos aseguran semana a semana salir al aire, ¿sí? A todos ustedes les queremos contar que también hay otras radios, ¿sí? que nos repiten porque bajan esto del de sitio de Farco, www.farco.org.ar. A todos ...los que formamos parte de esta red, queremos darle un fuerte abrazo... ...y bienvenida como se las damos también a los que están aquí en el estudio... ...el programa es de ustedes, muchachos, chicas... ...sí, eh, hoy está el Centro Educativo Isauro Arancibia... ...¿dije bien? Sí. ¿Sí? Bueno, nombre y apellido, como se quieran presentar... ...así los conocen y los reconocen allí donde puedan escucharlos... ...¿quién se presenta primero? Hola, yo me llamo Gabriela Gómez... Eh, ...soy del Centro Educativo Isauro Arancibia... Y vengo de Wilde. Bien, un viaje tenés. Suena sí. sur, bueno, bienvenida. Sí. ¿Y llegaste hasta acá a Lugano porque el Saurio recibe está del otro, la de la ciudad? Sí, está allí por San Telmo, ¿es? Sí. El barrio de Santelmo se vinieron hasta aquí al barrio de Lugano Que estamos en Escalaria Autopista de Lepeana En el estudio Rodolfo Walsh de la Escuela 1 del 13 Así que bueno, bienvenidos de verdad Han viajado con diferentes docentes, ahora me los van a presentar Pero primero nombre y apellido, por favor Mi nombre es María Eva Peñalba Perfecto, Eva, te voy a pedir que te pongas más de frente al micrófono Eso es, ahí te vas a escuchar más presente sí, ¿Sí? María, ¿de dónde sos vos? Yo vivo en Varela Bien, también un viaje largo Sí Bueno, gracias por venir entonces sí. Es todo un esfuerzo, sé que vale la pena Pero también vale el esfuerzo sí. sí, así que bienvenidos Muchachos, ¿Nombre y apellido? Hola, soy Sebastián, Emiliano Barrera Soy de La Plata Y soy estudiante de Isauro del de Siria Bien, de La Plata Bien. Bien, a más de dos horas de viaje <ríe> Bien, tanto como con mucho esfuerzo para llegar hasta aquí Así que bueno, bienvenido Gracias va todos los días? Sí, todos los días Bien. Estoy yendo a Isauro, estoy yendo a la escuela todos los días Y estoy en la casa de Isauro Mirá, bueno, ahora me van a contar un poco cómo es eso de que hay una casa Que tiene una escuela, que se pueden hacer cursos Cómo, cómo es ese funcionamiento Porque seguramente gente en otras provincias Hemos hablado ahí del de de Río Negro, la gente de Goya Corrientes, eh, seguramente la gente de Tucumán, no tiene mucha idea de cómo funciona un centro educativo, que no es exactamente una escuela, aunque sí pueden algunos cursar materias, hacer algunas cosas, y ese tipo de cosas vale la pena contarlas porque son experiencias que deben replicarse en todo el país. Nos queda una compañera todavía para presentarse. Hola, mi nombre es María Brizuela, soy egresado yo. Bien, bueno... Acá tenemos entonces la oportunidad de seguir trabajando Está buenísimo eso Y tenemos más profes Y docentes y demás A ver, yo les voy a contar quién está allí en la operación técnica Que es José Tepa Garzón, el TUCU En la operación técnica está Néstor Cortés Estuvo trabajando con ustedes Y a el blanca sí Que hace la parte de radio, de producción radial Y toda el área pedagógica ¿sí? Del programa REC, Red Escuela y Comunicación Y me dicen que tengo a Mariela Polverini Maestra Sí, préstale el micrófono, por favor. Marianela, disculpame. Marianela, perdón, ¿y dije? Marianela. Por favor. Recibí el nombre, perdón. Marianela. Docente, sí. Del Docen... tercer ciclo, en eh, los dos turnos. Bien, contame brevemente cómo están armados los ciclos, o de en qué consta esta idea de que haya ciclos dentro de un centro educativo. Eh, lo que pasa es que el es una escuela de adultos, y la educación primaria de adultos se divide en ciclos, al igual que la primaria educativa común digamos así que tenemos tres ciclos primero segundo y tercero eh, que es como el tronco de la escuela eh, primero y segundo eh, grado hasta tercer grado sería primer ciclo después sería cuarto y quinto segundo ciclo sexto y séptimo sería tercer ciclo que son quienes nos acompañan aquí este y cuando concluyen tercer ciclo egresan y pueden empezar su secundaria. Perfecto. Ahí entonces queda también eh, clara esta idea de cuál es el trayecto, que es un trayecto sí, que se quiere peculiar, pero que es igual está igualado a cualquier escuela primaria, entonces le permite después ingresar a todo aquel que quiera, cualquier escuela secundaria de la orientación que fuere. Exactamente. Sí. O sea que es, es oficial, es público, ¿sí? Tengo dos profes más, Sergio Agüero, ¿sí? Alguien que me le preste el micrófono a Sergio, llega hasta ahí el micrófono, así puede saludar y lo reconocen también porque estoy inaugurando bueno gracias por invitarnos si sí, yo también soy uno de los maestros de, de isauro este año en tercer ciclo así que bueno contento de poder difundir también un poco lo que hace el centro las actividades que hay con cuántos estudiantes estamos trabajando este año y este año en los dos turnos lo que pasa es que hay que sumar también los talleres hay que los emprendimientos yo creo que arriba de 120 150 Por turno, por turno. Sí, sí. Ah, estamos hablando de 300 personas ¿no? Sí, sí, hay un... hay un movimiento Hay un movimiento, un desfile de <ríe> mucha gente sí. Bien, bueno, fuerte eh, Está bueno, porque eso también tiene seguramente eh, Una implicancia grande en la vida de cada uno de Estos que empiezan a tener oportunidad de acercarse a la escuela De empezar a armar algún recorrido Como para poder sacar algunas cosas Y empezar también como a reorganizarse Está bueno, uh -huh. ¿no? Nos queda un profe más al que queremos presentar, sí, Martín Mendizábal. El... Hola Cristian, ¿qué tal? Ya ¿Cómo me, estás? Nos hemos visto en la anterior. Nos Visita. hemos visto otras veces, es verdad. Sí. Eh, bueno, estamos eh, con Yael hace tres años, acompañándola como parte del equipo de producción de radio en los talleres en los diferentes ciclos. ¿no? Así que bueno, hacemos, eh, con, desde el 2014 que estamos este, con Rec y Sauro haciendo estas producciones radiales, Así que bueno, acompañando una vez más este a otro ciclo para vivir la experiencia de, de acá, de, del programa de en Farco. Bien. Bien, así que hoy... gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, es parte de lo que nosotros deseamos que puedan venir. los queda un compañero más, ¿se quiere presentar? ¿Sí? Nombre y apellido, así lo escuchan y lo reconocen. Presentate. Bueno, soy Alejandro, vengo allá de Quilmes, zona sur, eh, la Villa Itatí. Yo vengo a la escuela acá, en Isauro Arancidia. Esa escuela a mí me sacó de la calle, todo a mí. Y en la escuela está bueno, porque aprendes a hacer música, aprendes computación. Hay muchos talleres y muchas cosas y te ayudan mucho. Está bueno, está. Está bueno porque también sé que no es solamente sentarse a estudiar y ver libros. Hay como un montón de cuestiones que son más integrales. De hecho, este programa va a ser muy musical, a pesar de que en esta primera parte estamos hablando todos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo trabajaron la cuestión de la música? cómo fue ¿Cuál fue la consigna de trabajo? ¿Se acuerdan más o menos? sí <risa> ¿Qué, qué, ¿Quién sí, quiere contar un poco? Yo, eh, yo soy Alejandro y, y empezamos con los instrumentos de música Empezamos a tocar la batería La timbaleta, todo eso Y así a poquito vamos grabando Estamos haciendo como cidilla, ¿viste? Ah, mirá que bueno Está muy bueno, está cheta la escuela Y nos gusta mucho eso Y bueno, y ahora estamos haciendo todo eso nosotros ¿Tiene acceso a instrumentos? ¿Tienen ahí? Ahora tenemos profesores de música Que nos enseñan toda la, cómo podemos eh, Escribir la música Aprenderla Y hacerla ¿Y vos, en particularmente, qué, qué instrumento te gustó? Y yo, el eh, güiro Ah, mira Y de cuando canto un poquito, ¿viste? Pero a, ver, a poquito voy aprendiendo un, Muchas esa, cosas ¿eh? A mí me gusta mucho el canto <risa> <risa> bien, ¿te gustan los ritmos tropicales? Sí, me gustan mucho Me gusta la fiesta, es así A <risa> mí me gusta me la divertirse, joda? la joda Es así, claro A, a todos nos <risa> gustan No, está bueno, está sí. bueno No, pero legalmente, de ahí Sanamente No, está bien, de hecho tenemos derecho a divertirnos A pasarla bien claro. eh, Yo recuerdo algo que a mí me explicaba Unos amigos hace un tiempo que hacían música de fiesta Y que para eso era un laburo claro. Sí, Eh, y nada, había que prepararse, había que ensayar mucho en la semana, había que tener todas las últimas canciones sacadas, porque en una fiesta vos tenés que tener todos los hits y qué sé yo y decía, cuando la gente se divierte, nosotros estamos laburando y ese es nuestro trabajo, que la gente la pase bien que se olvide que nosotros estamos trabajando ahí y bueno sí, sí también, o sea, hay maestros que también nos ayudan a, a poder platicar y bueno, todos los días vamos a la escuela para, para poder aprender un poco más Entonces, genial y a día vamos aprendiendo Aunque estamos en la calle, en la situación de calle Pero todo, todo queremos salir Y eso estamos orgullosos de todo Bueno, es todo un esfuerzo, ¿no? Porque sostener en el tiempo no es fácil Eso lleva mucho trabajo sí Y bueno, lleva a todos los seres humanos Estas cosas de sostener las rutinas De poder ir, a veces es y, y el esfuerzo lo hacen los profesores Y nosotros tenemos que poner la voluntad nomás. Imagínense claro. que Ahora con esta música Ya hay gente recontenta Porque primero aprendemos Hacemos la escribimos y después hacemos hacemos Tocamos todos los instrumentos todo. Están haciendo escritura de, de También musical de, Con lenguaje musical sí, claro. sí. Eh, Ellos, nosotros Nos ponemos en un salón y Tocamos los instrumentos Y vamos pensando Y, y ¿Cómo se llama? Y la vamos escribiendo en el pizarrón Lo que nos sale las escribimos Y Estaba haciendo audio percepción, bien, groso. Claro, la juntamos claro, y, y, después y después la cantamos, viste, y la grabamos ahí, todo con la computadora. Claro, lo primero que se ocurra eso. y lo que se lo metan a la mente, pum, vamos y la escribimos y, y, bueno, salga lo que salga. Pero también tenemos pibes que rapean, todo. Bien, ahí me contaban un poco eso, que había un grupo de muchachos que hacía rap, ¿sí? ¿sí? Bueno, ustedes fueron eligiendo también temas musicales como para que los podamos escuchar y compartir con los oyentes y podamos seguir comentar Tenemos uno que es el primero que vamos a escuchar eh, que dice, a ver si tengo mal acá, es El mundo al revés.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 Eh, porque están aprendiendo música, me contaban ahí Acá estamos escuchando el eh, F.A.S. Guardapache Claro Y el cantante ya hizo una versión Ustedes están armando otra versión Que en algún momento Como me decías vos, me adelantabas Están grabando un disco Y en algún momento lo piensan terminar Y van a tener su propia versión Claro ¿Quiénes eligieron eh, esta música? Esto es rap, ¿no? Sí. Y eso le eligieron otros compañeros, ¿viste? Pero como usted lo escuchó, esa música la van a grabar a otros chicos, a otros compañeros la van a cantar ellos y otros compañeros van a tocar los, los, los instrumentos, ¿verdad? Está bueno. Te hago una, una consulta. Seguramente cuando uno va a la escuela, cuando se pone a estudiar algunas materias, hay algunas diferencias en el modo en el que uno habla habitualmente con los compañeros, ¿sí?, ...que hablan la ranchada... ...o cómo te exigen que empieces a escribir... ...que empieces a, a leer los textos... ...los libros, las canciones... qué diferencias hay en los lenguajes... ¿Qué, qué, qué cosas fueron encontrando ustedes... qué cosas fueron viendo... ...porque me dijeron que vieron un corto ahí... ...una película, vieron un sí, corto... Eh, ...Rancho... ¿Vos la viste? No la vi pero fui fotografías de, de, de Rancho... ...bien... ...y ahí lo que ven que es... ...que pudieron ir trabajando en los eso... ...los lenguajes de, de, de los pibes... O sea nosotros a Rancho le decimos una banda de pibes que estamos juntos en las buenas y en malas eh. con la familia y bueno, sí. claro, somos como una familia y bueno, y cada uno lo defendemos mutuamente, entonces andamos todo el día juntos entonces, hay eh, que hacer Rancho todo bien, pero si vamos a buscar trabajo tenemos que eh, el Rancho ya sacarlo pues, no, no te dan ni. Bueno, parte de ese lenguaje, entonces sirve como para convivir y sobrevivir claro. En el espacio de la calle, para reconocerse claro. Pero si vas a laburar Claro, pues si vas a buscar trabajo, no, no vas a decir, eh, casi rancho no, no, porque sino como diciendo, eh, rancho así, una patria sí. O sea, entre nosotros más nos decimos eso Nos decimos eso entre nosotros y cuando vamos a una entrevista de laburo, todo eso Porque nosotros tenemos profesores también Que nos enseñan cómo ir a buscar laburo como aprendí a hablar todo eso uh -huh. y así lo manejamos todos nosotros para buscar trabajo una forma simplemente serio y no vas a decir rancho vas a decir rancho de tu mamá y <risa> sí, a veces también lo que sucede es que la gente no termina de entender falta bueno lo que se llama el lenguaje tumbero que hay cosas que uno no captura de, no se entiende del todo si no estás eh, constantemente en contacto con ese tipo de, de, de expresiones porque son expresiones distintas no son las que usa la gente en, en la escuela, por ejemplo ¿sí? claro. Y quizás lo que pasa en la civil es que ustedes las usan Y las mezclan y pueden también enseñarnos a muchos de nosotros No, ah, sí, sí. no que esto es lo que decía Seba del lenguaje por ahí que traen los pibes eh, Nosotros siempre, bueno, eh, vamos escuchando lo, lo que nos cuentan Y eh, en, en un momento, hace unos años, hicimos como un un diccionario de este tipo de palabras y las traduciamos a lo que sería el lenguaje más coloquial o mejor hablado, ¿no? Entonces habíamos armado así un como un abecedario con distintas palabras de la A hasta la Z y fue fue bastante fue muy piola porque digamos nosotros también como como maestros hay palabras callejeras, palabras de, de, de, de, de ambiente carcelario Que no conocíamos Y bueno, a través también de los pibes Fimos aprendiendo también Así que fue un intercambio cultural con, con respecto a esas palabras Y que me parece que también tiene que ver Con las, las referencias, las pertenencias ¿sí? Digo, en algún momento Yo recuerdo, a mí me pasaba de dar clases En diferentes escuelas de la ciudad Y había pibes que realmente tenían Como pocas palabras Y solo de su jerga Había otros que tenían mucha más cantidad de palabras La de su jerga y la de las instituciones Y podían Vos no bueno, veías como que cambiaban de switch Con una velocidad Decían, ¿qué pasó? Entonces, digo, yo tenía pibes que a mí me hablaban Como decían ellos con todos los berretines Y yo a veces hacía como mucho Esfuerzo por entender Me acuerdo que un día le digo a uno de los chicos ¿No podés hablar más más llano? Y me dijo, lo que pasa es que usted entiende me dijo así como diciendo como que estaba probando hasta donde entendía eh, y hasta como dónde que vos dieron. sabías ya, ¿no? en la época había tenido varios chicos entonces, eh, en diferentes años pero claro, estaban como siempre al límite y decía, quería ver hasta dónde entendía bueno, para nosotros así, los maestros son así o sea, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos y eso es lo que claro ay, ay, y me parece que es una de las cosas más valiosas que tiene el espacio escolar y el espacio educativo donde uno se junta con otro y de alguna manera eso hace que pueda aprender digamos no solo con los docentes uno se junta con otros alumnos docentes músicos y en ese juntarse tiene cosas para aprender y para enseñar ¿si? ¿sí? salirse del lugar que solamente uno tiene que aprender uno también tiene cosas para compartir digo acá hay una idea que ustedes me pusieron en el guion que a mí me parece importantísimo. Que dice, bueno, que alguien te cambie el lenguaje es que alguien te conquiste. ¿Sí? Pues parece que es de una potencia muy fuerte esa idea. Esta idea de, una cosa es que yo te comparta mi lenguaje, sí, y otra cosa es que yo te lo quiera cambiar, que diga, "No, no, no, dejá hablar como hablas." ¿Sí? Y que hay muchos que son así también que te dicen, Cambiar el lenguaje que te Pero hay muchos profesores que te escuchan y te comprenden. Por ejemplo, yo voy hoy mañana a la escuela, ¿no? Y digo, "Hola, profe, ¿cómo anda, compa? ¿Todo bien?" Sí, todo bien, dice Neyri, dice, ¿viste? La camioneta sí, ¿viste? Te entiende Neyri, van con vos, pero a la debo tiene que poner tu 30 y se va a la plata tiene que estudiar ¿Sale? Claro. Y así estamos todo el día, no sé, ¿viste? Eh, "Compa, Neyri, ¿todo bien? No? ¿Todo bien? Acá estamos." Es eso, una, una duda de mi parte, ¿eh? ¿Hay alguna diferencia entre esas cosas que hay así con los varones y con las mujeres? Sí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es igual o es distinto? No es lo mismo ¿Sí? Sí, porque corte de Ñeri, el corte de las dos, estamos juntas. ¿Y ustedes? No sé, eso. ¿Y ustedes cómo la ven? ¿Vos ya egresaste? Sí ¿Cómo la viviste esa situación? Sí Ahí de lenguaje, de compartir Si es, era igual Con respecto a los varones, ¿cómo, cómo la vivían ustedes? No, igual eh, eh, ya no juego tantas, ahí nomás yo, Como yo lo respeto a ellos Y como ellos saben dónde me tienen que respetar Bien sí. Es diferente sí. ella a nosotros Esa es chica de barrio, nosotros no, la es que la criamos Más en la calle y ella bueno No, se... yo soy de Quilme, pero ¿Y cómo ponemos esas diferencias? Y porque poner eh, yo cuando llego a la escuela saludo a todos, a veces. <risa> a veces saludo. La generación de la beso me cantó. A veces saludo a todos y a veces no y, pero igual cuando saluda mis compañeros eh, los saluda hasta ahí nomás y ellos también saben dónde. Claro, sea, el respeto eso. Estableciste un código de sí. respeto y los demás saben hasta dónde pueden llegar y vos también. Sí. Bien. Bueno, es todo es todo un tema eso, ¿no? Porque Eh, no es sencillo hacerse respetar Y el otro tampoco adivina Entonces eh, ahí hay como una especie de empezar a conocerse ¿Sí? ¿Y usted compañera María? <ríe> no, eso ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves la situación del lenguaje? ¿Y las relaciones entre los varones y las mujeres? ¿El respeto? Ella sí. hablaba del saludo ¿Cómo, ¿Cómo la vivís vos? A mí me respetan los chicos ¿Sí? Me tratan como, como soy una mayor Bueno, porque tenés, vos decís más edad que los chicos Sí Bien ¿Y vos cómo se sentiste ¿Se sentís cómoda? Sí, yo me siento bien con ellos vamos mate con gabi Mirá Siempre nos sentamos juntas Ah, mirá ¿Y cuántas horas pasan estudiando? Y yo a la mañana estoy en panadería Trabajo y estudio ahí Y a la tarde estoy en tercer ciclo 8 horas, digamos estoy. A ver a la mañana cuando hacés panadería es un oficio. Sí, sí, un trabajo. hasta ah, está buenísimo. Sí. Y sí. después termino y almorzamos allá. Y después estamos en tercer ciclo con ella. Y tercer el ciclo, ¿hasta qué hora llegan? ¿Desde qué hora hasta qué hora están trabajando ahí? De las 12 de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Bien. No. O sea que larga desde la mañana. No, hay, dos, eh, hay dos turnos ahí. Eh. Turno, mañana y tarde De la mañana a las 9 Hasta las 2 y 40 comen Y okay. a la 1 se van Y a la tarde entran eh, 2 y 40 comen Y a la 1 se van a estudiar ¿Y las actividades son solo para los que están cursando? ¿O los que están como vos eres? ¿Pueden ir a los cursos? pueden seguir yendo? No pueden seguir ir a los cursos. ¿Vos vas? No Pero se puede <risa> Pero podrías venir si quisieras <risa> Perfecto Bueno, no, yo pregunto de sí. <ríe> chusma Los chicos que van a la tarde Pueden cursar los cursos a la mañana Eso Los que van a la tarde, a la mañana Pueden ir los cursos Imaginemos que hay alguien que en una de estas radios Que nos repiten, escucha esto Y dice, estoy en situación de calle, me quisiera acercar a la arancía ¿A dónde va? Eh, a Paseo bolón y Cochabamba ¿A 1366? No, 1318 Paseo Colón Y Cochabamba eh 1318 Ustedes Quiero se acercaron hacerlo. solos o tuviste que ir a notarte alguna parte, cómo, cómo No, lo... no, nos acercamos solos. Hablamos con la directora y toda la ranchada. Ya los primeros no me gustaba. Los primeros no me gustaba. Bien. Y después bueno, me copó. Pero bueno, igual la escuela no nos gusta a nadie, a no, nadie. Quiero que lo sepas. <risa> <risa> no <risa> es que a vos no te gustaba. <risa> igual, la situación <risa> escolar es una situación donde otro te está proponiendo hacer cosas que bueno que les ansan. Sí, sí, Entonces, en... te va buscando Ya sé que tenemos que mandar cosas al aire, Hay mucha producción, pero me parece que también es importante Que vayamos hablando digo Y en eso que vos me decís Bueno, al principio no me gustaba, ahora sí Sí, porque me ayudó también Un poco salir las ediciones Y me dan consejo Y hace poco, un año Hace un año tuve Una operación Del corazón Y gracias a los profes que donaron sangre Me ayudaron y siempre me iban a ver Bueno, entonces hay varias cosas, se aprenden, uh -huh. se hace música, se acompañan, se sí. cuidan, ¿sí? Y eligieron temas musicales también, mirá, hay como un, un espectro uh -huh. enorme de cosas, pero que hacen a esto? A la, que somos humanos, que nos tenemos que empezar a reconocer, a acompañar y de alguna uh -huh. manera, esto que me parece re valioso, ¿no? Cuando ella dice, bueno, la pasamos bien, nos respetan, tomamos mate, nos acompañamos, aprendemos. Esas son las cosas también que nosotros nos hacen disfrutar. Y ahí no importa si son docente, alumno, no, todas las cosas Porque hacen... van chicos de la de situación de calle, de otro lado, de Villa. Claro. Eh, casa corte medio Arlgo, algo así. <risa> bueno. De barrio, de barrio todo al lado. Bueno, pero también hace falta eso ¿no? uh -huh. Como En ese intercambio uno tiene más cosas Para aprender y para enseñar también, ¿no? sí, sí. Igual a la escuela no le gusta ya No, no le importa si, si venís De una villa o de una cárcel Donde venga Te van a aceptar <ríe> Totalmente Bueno, ahora si sí, vamos a escuchar alguna de las entrevistas Yo quiero presentarlo cada las entrevistas fueron una Fabián, otro Alejandro, sí, después a María, Gabi. Eh, ¿qué les quiere presentar? Saber más o menos eh, de qué vienen esas entrevistas, cuándo se trabajaron o cómo cómo podemos explicar el trabajo, cómo fue. Eh, fue, eh bueno, vino el profesor Martín y esa ya estábamos en educación física. Eh, María, eh, Fue una de las que hizo de la entrevista, uh -huh. yo y otro que hizo la entrevista Fabián y otro pibe, Alejandro. Eh bueno, era sobre qué, qué música le gustaba y qué pensaba sobre la música que o sea, una vela de escrito, o algo de eso. Bien. Bueno, vamos a escuchar la primera de las entrevistas, entrevista a Fabián. Por las paredes de baños. Ki y... Hola, está, acá con Fabi Buenas tardes Fabi eh, ¿qué, ¿Qué género de música te gusta? Eh, bueno, hola, yo soy Fabián eh, A mí los géneros de música que me gusta son muchos Pero el que más me gusta es el rock Me, me gusta escuchar también Pop, latinos eh, Un poco de ahí de balada mucha cumbia no porque ya la cumbia no es la de la de antes. y bueno, son pero el que más me gusta es el rock. O sea, a cantar un pedacito de estrofa de de un tema, como no, te voy a cantar el tema de de voz de Alan fuerte de Ricardo Vitorio, dice. Cegos no más y al mundo salvarás. ¿Aquí? No, ¿cómo es? Pues el aguanta, que aguantas, el que hiciste. Si aquel se va, no llores ni vires atrás. Aunque mucho te lo hagan triste. Sí, sí, a una vez tan de matcha, creví un tema. La verdad te digo, te digo, te digo que no hice una vuelta así, me animé, pero o sea, no creí poco poco y nada, o sea, escribí un par de par o sean par de palabras, ¿viste? Pero no sé, después lo dejé, bueno, sé. no no me salía nada en ese momento. Y ahora con la edad que tengo ahora puede ser que sí. Pero tengo que pensar primero, muy bien, o sea, pensar las palabras. Porque es como escribir, a veces es como escribir un poema. Una canción es como escribir un poema. Bien, lograron una entrevista más interesante. Digamos, cuando uno logra que un entrevistado se ponga a cantar Es porque la cosa fluyó <risa> Así que, ¿cómo prepararon esa entrevista? cómo fue la situación de entrevistar? ¿Con qué lo grabaron? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo fue eso? Eso se hizo en la cancha de Castel uh -huh. eh, Justo estábamos haciendo educación física Y vino con el profesor Martín Y a mí me había preguntado si quería entrevistar a un padre pibes Y ahí justo, bueno eh, Yo soy entrevistador a pibes a mí me gusta Entonces le dije, bueno que sí Y entrevisté a Royal A Sergio uh -huh. Y bueno Lo entrevisté y bueno, me gustó bueno. Pregunto, si tuvieras que decirle a alguien Cómo prepararse para una entrevista Cómo hacer las preguntas, qué hay que tener en cuenta Cómo lo harías Qué, qué, qué consejo le damos a alguien que Tiene que salir a entrevistar y dice, busca no se ponga nervioso Que esté tranquilo ...que... ...que brulla... ...que la viva brulla... ...que la pase bien... ...porque es una tristeza... ...y... ...bueno ...un momento bueno... o pensaste las preguntas antes? ...o las fuiste viendo ahí... ...no, las fuiste viendo ahí... ...no... <risa> ...¿cómo lograste que ...porque... <risa> ...porque okay, con Fabi... ...los conocemos muy bien... ...entonces tenemos una confianza... En la mente, ...entonces... A mí no me gusta lo que él escuche y yo no, a él no le gusta lo que yo escuche, entonces a veces los peleamos por ese sentido. Bien, Pero... ya, sabemos, ya sabemos la música que le gusta él, ¿cuál te gusta a vos? A mí me gusta el rap. Ah, está bien. No, no, ahí igual me impactó eso, eh, eh, la cumbia ya fue, ya no, ya, ya no más. <risa> <risa> hace mucho, mucho, mucho me siento pastos Claro, ya, a veces escucho cumbia y a él no le gusta, entonces yo le hago la contra y a veces me hace la contra a mí y a veces... Pero jodemos y la pasamos de piola, pasó muy bien. Abre el juego acá, me cuentan ustedes, ¿qué música le gusta a ustedes? So, a mí me gusta el chamamé. Mira, Ajá, mira como mi madre y mi padre. ¿Sos de corriente, de misiones o algo? No, es que mi papá es chaqueña. Es... Ah, está bien. Ay, no. Alguno se confunde que soy paraguayo, pero no. Es mi abuelo, pero <risa> tengo la sangre paraguayo, pero no. Hay algo guaraní por ahí. <risa> ¿Y te gusta cualquier chamamé? ¿Algún estilo en particular? No, porque es... Todos los días me acostumbré a mi viejo mira Todos los días escuché bueno, me gustó Mirá, sí, sí, sí Bueno, es un sonido muy particular Y sí. está muy bueno Y a veces te... te como no Me hace recordar a una banda de cosas claro. Y yo que no conozco mi familia del Chaco A ver... Bueno, la, la música tiene eso, ¿no? De que nos ayuda a veces a transportarnos O a otros momentos O a pensar en lugares O nos trae como sensaciones A veces hay cierta musicalidad Que a uno le recuerda algún momento Y cada vez que escucha esa melodía O esa voz O algunos como que tienen esos climas Que uno lo ayudan a veces A seguir con la vida ¿Y a ustedes qué les gusta? A mí también me gusta el chamamé Porque mi mamá Yo soy de Chaco, también como ella ah, Mamá también Le gustaba mucho escuchar el chamamé Mirá Bueno, ya pasamos acá por la cumbia, por el rap Ahora por el chamamé sí. ¿Chamamé alguno en particular que digas Este está posta, este está bueno para escuchar? Ese de Taraguarrón le gustaba mamá Mirá sí. Bien, bueno, un oído interesante ahí ¿eh? sí. <ríe> Claro eh, Compañera ¿Qué música le gusta? Eh, León Chieco Bien ahí Me encantó De la sí, sí, sí. sí, sí, sí, no, vida ahí compa Me encantó eso ¿Qué época de León? Porque León tiene un poco de todo Puede ser folclórico Puede ser rockero Puede ser fusión ¿Algún tema en particular te gusta? Eh, el ángel de la bicicleta Mirá Está bien, Aparte te gusta la poesía Bien Compañero, ¿a usted qué le gusta? Aparte del güiro que ya sabemos, ahí vamos por el ritmo Pero, ¿qué otras cosas te gustan? Y a mí me gusta eh, Distinta de toda clase de música Reggaetón, cumbia eh, eh, Bachata Todo eso, ¿viste? Lo de fuego, todo, música de eso Me gusta mucho Está bueno escuchar distintas músicas eh. Romántico también Me pongo sentimental en un par de veces ¿Viste? Cuando pienso mucho te ponía, ¿sí no? ¿Y romántico qué elegirías? Si te, alguien dice bueno, ¿qué es música? ¿Qué es que música romántica se puede escuchar? Y no te puedo decir porque no, no me acuerdo el nombre, pero como eso eh, Lo que se escucha ahora, mmm. ¿sí? no sé, romántico, cualquiera, eh, cualquiera. De estos digamos más más pop, tipo, el dentro de Ricky Martin va. Sí, para él, sí, que son lentos, que son lentos lento, ahí, va lento. tranqui para la calle camino. Puntadito y fal, eh. Aguachata también, ¿eh? Bueno, ahí hay una musiquita, ahí media media banda ahí. Bien, tenemos otra entrevista, ahora vamos a seguir comentando la entrevista de Ale, ¿sí? Eh, quién la realizó esto también, le hizo compañero? Sí, bueno, escuchamos la entrevista y después la comentamos sea sea Hola, buenas tardes. Acá estamos con el alumno Ale, Ale de, de segundo ciclo a la tarde también. Eh, bueno, Ale, eh, ¿Qué género de música te gusta? Y sí, a mí lo un poco lo más jodido, heavy jodido. Me a hacer eh un poco de rock nacional. ¿Te animarías a cantar un pedacito de canción? Y bueno, eh, uno, dos, ¡ultra violento! ¿Y Ale, alguna vez te animaste a escribir una canción? Sí, sí que me animé, pero me trababa. Era muy, muy diferente porque me trababa, porque algunas veces no estaba de acuerdo con lo que pensaba y eh, el, el tema es eh hace una o sea, una dedicación, un tema de un amor, tuviste eh, un amor por ahí que, que nadie nadie sabe. Eh, no, sí, de los temas sí vienen también por el amor. Mira, ahí escuchábamos entonces eh, Ale, ¿no? ¿Quién es Ale? Ale es un, un, un, un, un, un, un alumno del segundo ciclo también Un compañero del segundo ciclo de la tarde bueno, Justo estábamos haciendo el segundo ciclo Y después estaba él Ustedes bueno, en tercero Este está en segundo ¿Sí? ¿sí? sí. Digo, ¿Tiene relación con los chicos de segundo también habitualmente? ¿Hacen alguna actividad juntos o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Los talleres? No, no. Ah, el almuerzo sí. no. de segundo Yo soy de segundo no. leo, Ah, vos sos segundo ¿Y los Y yo soy de tercero Y el cuando tercero. estamos todos juntos y Cuando estamos en el comedor O cuando salimos al recreo Jugamos a una mesa de ping pong Y jugamos a, -pong, y tal, vamos bueno. a Vamos a fumar un cigarro Vamos a fumar un... Ah, mirá, mirá. salita ahí Fumar ¿viste? El que fuma ahí Patio, chiquito Un mini patio Vamos a salir Se fuma fuera del espacio digamos. Claro Un es mini patio para Solamente los que Ay, van a fumar Me respetan la ley Que es importantísimo <risa> Claro, claro. No, está muy bien. Bueno, y la digo ahí ahí no sé espacios comunes. Por vosos egresada, ustedes están en tercer ciclo, vos sí, están en segundo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, también compartan radio, <ríe> Bueno, entrevista a María y a Gaby ¿Así? ¿Quiénes hicieron esta? ¿Cuándo se hizo? ¿Si es otro día, al mismo momento? Quién, quién me la cuenta. No, esto se hizo en, el, en, en oh, Tercer ciclo de eh, computación. Bien, ¿tienen clase de computación? Sí Mirá bueno Me encantó panadería, hay costura, hay zapatería Y Peluquería también Tiene un montón de actividades, che. está piola. Bueno, hay que promocionarlo ¿eh? Me parece que hay que sostener Imaginaste noveles? que esa escuela lo saca adelante Nosotros estamos todo el tiempo Entretenidos en todo eso Aprendemos cada cosa imagínate que ya tenemos para trabajar Y darle para adelante ¿Sabes cómo nos saca adelante la escuela esa? Yo en esta escuela ya le llevo Como 5 años ya. Hace mucho ya Conocí cada pibe que entraba y salía, entraba y salía. Imaginate Muchos, eh Algunos no querían aprender, hay eh. Y algunos que sí se quedaron Y se quedaban, eh. Y aprendieron y salieron adelante Algunos están trabajando ya Imagínate. Bueno, cuando vos decís pues Me parece importante para los oyentes, ¿no? Cuando vos decís que salgan adelante ¿Qué sería salir adelante? Salir adelante, por ejemplo, ya tenés los talleres Aprendiste los talleres Ya sabés lo que vos estaba haciendo Por ejemplo, panadería, eh costurería bicicletería y ya sabes todo eso te vas a una bicicletería ¿no? yo aprendí esto como un diploma y ya recibiste laburo igual que panadería tengo un oficio, un oficio. ¿Puedo claro laburar? un oficio yo te puedo hacer todo esto aprendí hice todo y trabajas así hay un taller también de SIP que aprendes cómo hablar con la gente para poder trabajar todo eso está bueno está. ¿cómo lo dices SIP? sí SIP ¿Qué significa? Es mmm, una clase que vienen dos profesoras y te ayudan a hablar. A cómo puede hablar con la gente para poder conseguir trabajo. Mira. Es la oficina de empleo. Claro. Bueno, sería una, una especie de adecuación lingüística Para poder acceder a lugares que a veces están como vedados pues, Es imposible llegar Y sino... yo ahora imagínate que estoy esperando que me llamen Recién me estaban llamando Estaba intentando cargar el celular Y me llamaron no me podía atender No sé si me llamaron de laburo o me llamaron en familia Pero quería saber, estoy nervioso <risa> Ya va a salir, ya, a salir, ya a salir que nada, nada, nada es imposible Vamos, se leen costumbre Mirá... Sí. Que no costura. costura de qué? Costura de más Hablaba de salir con micrófono ¿eh? Eh, con, con máquinas Costura para hacer eco bolsa eh, Para hacer mal, mal, eh, o sea, Manteles Manteles Y bueno, los pibes me están enseñando De a poquito a la poquito la, No, no bueno. sé coser, pero de poquito a la poquito la, la Bueno, con eso se puede laburar mucho Y bastante fácil sí. no, no hace falta una inversión grande es, Hay mucho laburo en eso Y la gente siempre se va a vestir Siempre, siempre van a necesitar manteles y bolsas estas son cosas Mochilas, todas estas cosas Una vez que uno aprende a hacerlas Está bueno, ¿eh? sí, es los, un buen proyecto hay, Los pibes también, los pibes que están ahí Hace más de 5 años y vienen, y Ya están aprendiendo Ya aprendieron a, a Hacer bolsas Ellos están vendiendo Y siguen vendiendo más cosas y Van haciendo más cosas Para poder ser bien que está la idea de aprender como un conocimiento la real eh, esta idea de poder empezar a pensar una, un emprendimiento digamos. claro está genial bueno vamos a escuchar ahora una entrevista más que tenemos ¿sí? María y Gaby es, eh, que también nos contaba un poco qué era lo que les gustaba y cuál era su música yo escucho todas las clases de música casi casi todas me gustan y la otra parte que dice cuando tenés que luchar por algo o eh, seguir luchando por algo que querés ese reggaetón que habla así como tipo de las mujeres, así no me gusta no te gusta ah del otro era y el rap eh, y el hip hop, ¿qué pensás? Eh, está bien, son tipo de música como que la gente eh, tiene que protestar haciendo algo bueno, estamos con Gabriela del tercer ciclo ¿Qué tipo de música te gusta? Chalamet ¿Algún té? Te, ¿Algún té? ¿Algún tema más? Eh, a ver Santa Fe, sí, no. Y eso, no ¿Por qué te gusta? Porque lo escuchaba eso a mi viejo y bueno, de chiquita que lo escuchaba mi papá y cuando lo escuchaba se ponía re mal y me acostumbré con esos temas ¿Y ¿Hay algún tema, algún ritmo que cabe de algún tema particular que no Sí, ese cuando más cuando los perdíamos a mis sobrinos. Es muchas cosas. Si hay algún tema que hable eso, ¿no te gusta? No. Oye, ¿Y qué opinas de hip hop y el rap? No, recién los estoy conociendo. No, no sé qué opinas, pero tiene algunas cosas que dice la verdad. Y a veces muy atrevidos, pero digo... Pero bueno, lindos los temas, los hip hop, pues. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad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 Tercer ciclo, segundo, egresados ¿sí? No, no es solo tercer ciclo <risa> sí Y bueno, quedó material afuera Yo ya sé que no lo vamos a poner sí Porque no va a llegar con el tiempo eh, Lo que quiero sí, destacar es que trabajaron mucho Que hay más entrevistas todavía Pero queríamos presentar un tema musical Que se llama Linaje Original sí Y te voy a preguntar Cómo lo eligieron, cómo fue el proceso de elección Y quiénes están acá y quiénes no Eh, bueno, está la maestra está <ríe> Por muy ejemplo bien. Este, Nosotros al trabajar con adultos Los grupos cambian mucho O sea, durante desde que empezamos a pensar el programa Hasta ahora cambió un montón no sé sea, hay chicos que ya no están Por distintas razones uh -huh. eh, Algunos más tristes que otras eh, Y bueno, una de las cosas que habíamos trabajado Y que era importante para la discusión Que tuvimos sobre el lenguaje y sus funciones eh, Era contar cómo los lenguajes se van perdiendo a lo largo de la historia y eh, son parte de la cultura de cada uno de los pueblos entonces este es un grupo que se llama Yapi Yapi que decidió, ellos están en una comunidad y decidieron hacer rap eh, que sea la mitad en su lengua y la mitad en castellano es como una forma de transmitir y de, de recuperar digamos esto que decían los chicos de que hay lugares donde uno no puede ir y eso se va perdiendo con los años y es una lástima, la verdad que debería la cultura tiene Todas estas aristas que son maravillosas eh, Y bueno, nada Lo queríamos incluir porque me parece que está Es una buena experiencia bueno, vamos a compartirlo con los oyentes, lo escuchamos es sí, Por lo menos, al menos la primera parte de la canción uh -huh. Y ahí volvemos con más hora libre, ¿te parece? Buenísimo, gracias Yapi, api Yapi, api, api, api, api, api, api, api, api, api, api, api, api, api, api, api, i pia pite di moro mako kwati i pia pite i pia pite i pia pite koko kwati i pia pite i pia pite i pia pite koko kwati moro mako kwati pia pite kwati ne putao do não pode ver picao no kwati muamari vi matao no kwati vi ani matao e har kwati haratai maza ko rosona tao no kwati ra del aire nosotros en Hora Libre ahora estábamos escuchando ahí eh, Yapi Yapi Tía ¿sí? que es un tema que la característica era que mezclaba lenguajes ¿sí? y de alguna manera recuperaba sigo ¿sí? o ponía en vigencia parte de ese acervo cultural que uno tiene que tiene que ver con el pasado de cada uno? Eh, chicos ustedes también hicieron una letra ¿sí? Eh, ¿quién me quiere contar? esto se llama Sweet Home Isauro ¿sí? música de Los Pericos no. ¿La melodía? O, cómo, ¿O es la idea? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo fue eso? No, es el tema que nosotros habíamos hecho eh, sí, Es decir, nuestro tema Dice acá, a ver, ¿Sweet sauro O Yo no te voy a lastimar Es una canción escrita con nosotros ¿Cómo es eso? A ver eh... ¿Cómo se pusieron a escribirlo? ¿Cómo, ¿Cómo se dio sí, bueno. ¿Quién me cuenta? <risa> ¿Cómo y cuándo se escribió? En breve, eh, que no tenemos tanto tiempo pero eh, Es en el taller de música Que se escribe la canción se... En el pizarrón Y ahí se, la pra... se practica Y ahí el que quiere cantar Se graba y Escrita y cantada Por algunos de los pies Bien. No por todo, todo No todos se dedican a la música Sí, pero no eh, Cantan distintas canciones Digamos, porque Como que le gustan distintas canciones ¿tú? Perfecto, bueno, vamos a escucharlo ahora Se llama así Yo no te voy a lastimar ¿sí? home is Yo no te voy a lastimar Solo te quiero cantar Esta canción que te traigo no pienses que me ha dejado solo tontita Tengo mis manos en así mi virome con mucha tinta ¿Cuántas hojas te escribiré? De tanta esta es la última que te haré, te escribiré Te haré saber que por ti la cantaré Como buen hijo de Dios predicaré mi sufrimiento Te haré saber uno uno mis nuevos mandamientos Para si tendrás el esto no sabes cuánto lo siento tiene que hacer de cuenta que para ti yo estoy muerto Esa agonía un golpe de tristeza hay fortaleza en esta mochila que pesa hay mucha tristeza ajena pero no pasa nada ya van a venir la buena <risa> recordar lo que yo tiempo que nos veíamos juntos esto no echa es mucho el tema es de un asunto acá salimos todo para adelante hay vivo triunfante yo... Canción que te traigo Sabes que Yo siempre de chiquito escribí Todo esto lo aprendí mil, mil. No fui un gil, la verdad Con el Fede caminamos Muchos hay que nos señalan con la mano Discriminan, nos trata mal la policía No pasa nada Nosotros seguimos en esa esquina Progresando todo el día Con esta vida de porquería Yo te voy a la firma solo te quiero cantar esta canción que te traigo. Recuerdos rebelde no sé si esto vuelve Acuérdate de lo que dices a loca gente Que yo tenía inconvenientes antecedentes Que yo era un vive frecuente, un delincuente A Dios le pido que seas piadino Por tu conmigo ni siquiera uno de mis mismos Me acuerdo que decía que conmigo te casarías Tanta chiquilina, mentira, mentira Que tú a mí me querías, eh no te voy a la lastimar Solo te quiero cantar Canción que te traigo Yo no te voy a lastimar Solo te quiero cantar Esta canción que te traigo No quieres entender, no quieres entender Yo no te voy a lastimar Solo te quiero cantar Esta canción que te traigo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 Y ahora no en libre, bueno, vamos a tener que presentar también otra producción más, porque trabajaron mucho, che, es así, entonces está bueno. Pero antes quería preguntarle, cuando uno dice Derecho a la Palabra, a la música, eh, ¿qué música le gustaría a ustedes escuchar, si, por ejemplo, no sé, para divertirse? Si ustedes dijeran, bueno, hay que decirle a la gente qué vamos a escuchar para divertirnos, para festejar, ¿qué, qué le proponemos al, al público que escuche? Al micrófono, al micrófono Yo escucho rap Rap sí. Rap para tristeza, rap para fiesta Sí <risa> Y puede ser un poco de Santa Fecina también algo del bollido, del fuego, del mal ganado Este te un poco de todo De tristeza, de emoción, de felicidad, tal Bien uh. un poco Por allá que escuchamos cuando estamos para festejar Para hacer una buena, para hacer una buena fiesta Bien Para una buena fiesta ¿Sí? ¿Paloma Blanca? ¿Paloma Blanca? Ajá, mira. Bien, es clásica ¿eh? sí, sí, no ¿Vos qué tema elegirías así Para festejar, para estar contento Para estar así arriba Sin bandera Ah, mirá, romántica como aquel <risa> Ah, mirá, mirá Me gustó, ¿eh? mirá, mirá Entendí rápido lo que era ¿eh? tela, Sin bandera, mirá Bueno, eh, la música que es para nosotros había Esa era un poco la consigna Vamos a escuchar la grabación que dice eso Que es la música para ustedes Sí, mi nombre es María Eh... También me gusta toda la música porque alegra. A veces estamos tristes por algo, ¿no? Y, pero ponemos música y nos alegra. Cuando venimos a música también. nos De allá venimos contentos porque cantamos, escuchamos como cantan todos, ¿no? Alegra la música. Me gusta Chamamé. Eh, mi nombre es Leo, soy del tercer ciclo, y la música en mi vida. Creo que va a ser mi futuro y mi destino, y así yo escribo. Y canto también al mismo tiempo, y me divierte mucho la música. Hay ah, un cantante que me representa a mí, René de Calle 13. Hola, me llamo María, me gusta la música, me gusta más bachati, reggaetón, más Romeo, cancioncitas de amor. Yo soy Gabriela, me gusta la música... Eh, Porca Paraguaya, chamamé... Y eh, los hermanos Barrio. Bueno, a mí me gusta la cumbia. Aunque también es, es rap. Escucho mucho a los chicos. Escucho a Facha una banda. Sí, los temas, ponerle... No sé, no me acuerdo ahora los temas, pero hay muchos de sí me identifican. A mí, a la mayoría de la gente que conozco. Como yo le iba a Facha, él canta... Pero él, él no se olvida porque no se graba nada.ido a escribir. yo le escribo yo escribo rapidísimo Hora libre por Farco satelital www.farco.org.ar. Tenemos en Hora Libre un final muy especial. Yo, como siempre, les digo a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? allí a programarec.com.ar, nos pueden enviar mensajes a horalibre arroba programarec.com.ar o nos pueden buscar en Facebook escribiendo todo junto, Programa Rec, todo junto, ¿sí? o en el Foro Argentino de Radios Comunitarias www.farco.org.ar Chicos, Eh, me gustaría que me cuente Porque ya se nos va el tiempo ¿sí? eh, Vamos a escuchar ahora un tema Para despedirnos Pero que está escrito por ustedes sí eh, Y está escrito para alguien que se llama Dani Entonces quiero saber quién es Dani Qué me cuenta Dani es un amigo que venía a Lissauro Y bueno, y él le daba la alegría, alegría Y bueno, jodía con nosotros Hablaba, le daba consejos Era un pibe piola, un pibe bueno Y bueno una una mala suerte eh, él murió y bueno eh, llevamos siempre los recuerdos del su entonces le hicimos un tema para, para no olvida bien ese va a ser entonces nuestra despedida si ¿Sí? teniendo presente quizás a veces lo mejor que nos dejó alguien no que sí. es el momento compartido quiero que me digan el nombre y apellido de cada uno de ustedes para que la gente recuerde quién hizo este programa yo me llamo gabriela gómez gracias por venir bueno Y mi nombre es María Eva Peñalba María Eva, muchas gracias por estar Seba Barrera Sebastián eh, María Brizuela Alejandro Tomás Cabana bueno. Todos ellos son estudiantes si ¿sí? son parte del centro educativo y salud de la encivia fueron parte de la libre nosotros nos pedimos hasta la semana que viene con un tema escrito por ustedes ahí un fuerte abrazo para ustedes para todos los oyentes y para daniel el mejor recuerdo si ¿sí? parece Gracias. chicos hasta la semana que viene nos volvamos a decir buenos días buenas tardes buenas noches esto es hora libre chao